Karina Olivera, desde Morelón, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hoy no te puedo preguntar a dónde te llevó el viento. Bueno, no, no, no te eh, creas, realmente. Hasta ahí, hasta ahí nomás. Sí, sí, sí, hasta ahí nomás. sabes qué? Eh, hacía unas imágenes para compartir con, con toda la audiencia de todo lo que está... Eh levantando la gente de, de arte de... urbano sí. de la intendencia. Ay, de sí, Ay, es es impresionante la cantidad de rocas y de sí. piedras y sí. de y baldosones de, de baldosones que hay por todos lados. Es impresionante y uno piensa en lo arriesgado justamente de todos estos pasajes que hacía la gente ayer por la rambla entre la espuma, podría claro, haber pasado. Porque todo eso estaba entre la espuma. Todo estaba entre la espuma realmente. Es cierto, este, asustó un poco. Y si ven el, el, el camioncito, ya llevaba a esta hora mucha, varias mucha... Varios viajes hechos. Sí, sí, sí, sí. sí <risa> bueno, ¿y, y bueno, ahora? me vine para lo que son los preparativos de este primer Congreso Internacional de Turismo. Yo le lo titulo así, uh -huh. estoy con Ignacio Curbelo, director general de Secretaría, y me decía, en realidad son varias cosas en una y eso está bueno aclararlo y, y también está bueno que pase esto, que volvamos a reactivarnos a, en el turismo... Y más allá de lo que vamos a hablar ahora con Ignacio, estuvimos también charlando con integrantes aquí de, de la organización que también, por supuesto, son eh, forman parte de, del grupo del equipo de Ignacio. Y nos sorprendían realmente la cantidad de personas que van a estar participando. Pero queremos conocer bien los detalles y separar todas las actividades que van a estar realizándose aquí. Gracias por el tiempo, es la primera nota que hacemos con Ignacio. Un placer. Muy buenos días, Karina. Gusto saludarte. Jorge ¿no? en estudio. Buen día, un para, saludo para toda la vivencia de frecuencia abierta de Áspenes. Como bueno decía Karina, este voy a intentar explicarles un poco de qué se trata esto. Uruguay, el Ministerio de Turismo, y el Uruguay todo está viviendo en estos días un acontecimiento muy, muy importante. Eh, en el día de mañana tendremos el acto de apertura de lo que es la 67 a reunión de la Comisión Regional Nacional ...para las Américas de la Organización Mundial de Turismo... ...esta, esta reunión regional, que es una vez por año... ...en este caso Uruguay tiene el privilegio de honor de ser el país anfitrión... ...tenemos entonces también la, responsa, la responsabilidad de acoger a más de 20 delegaciones... ...de ministerios de turismo de todas las Américas... ...las que conjuntamente con las autoridades de la Organización Mundial de Turismo incluido su secretario general, se harán presentes mañana para el acto de apertura, a las 10 horas, en la que se contará también con la presencia y las palabras del señor presidente de la República. Eso es una reunión cerrada, ese acto de apertura es libre para la prensa y algunos invitados, luego de eso la reunión personal regional funciona de forma cerrada, son intercambios de informes, temas estatutarios, presupuestales entre los distintos países. Paralelamente a esa actividad, luego de dos años de paralización del sector turístico, nosotros vimos como este era el escenario ideal para reencontrar a la familia de turismo en el marco de la celebración de esta Comisión Regional. Y fue así entonces que eh, concretamos un anhelo, un deseo que venimos gestando ya desde hace más de un año, que es la realización del primer Congreso Internacional de Turismo en el marco de la Comisión Regional. Hicimos un cronograma con un abanico de temas bien diversos que preocupan y que interesan al sector y que durante dos días serán analizados y debatidos por prestigiosos profesores de distintas universidades del mundo. Menciono Italia, España, españa Universidad de Córdoba, de la Baleares, de Salamanca, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Chile, de la Universidad de México. Instituto de Derecho de Turismo de Portugal, Italia, además de una cantidad de referentes eh, privados, operadores, del sector turístico nacional e internacional, y como he dicho durante dos días, estaremos acá en el marco de esta comisión regional debatiendo esos temas. El objetivo de, de, de este congreso fue no solo el de un intercambio académico de temas que preocupan y ocupan al sector, sino también una oportunidad de reencuentro con toda la familia. He invitado también a duelarnos, decía Exactamente, entre esos profesores invitados, en este caso nacionales, eh, contamos con la participación de eh, la profesora Beatriz Guayo, catedrática de grado 5 de Derecho Comercial, eh, a través de la cual con el coordinador, eh, colega y amigo Julio Facal, Eh, hemos conseguido el apoyo este institucional de la UDELAR, nada más ni menos de la Universidad de la República, eh, así que también eso nos tenemos muy contentos. Hemos tenido, nos ha sorprendido la cantidad de inscritos tuvimos más de 450 inscriptos para este congreso, que aclaro que es libre eh, el acceso gratuito. Eh, el congreso cerró por la inscripción, por temas organizativos, de, alguna, de todas formas, si alguien nos se enteró, hubiera interesado asistir, el Congreso comienza hoy a las catorce y treinta horas por ahí, con el acto de apertura, con las palabras del señor Ministro de Turismo Tabaré de Viera, y el Intendente de Argentina si alguien quisiera asistir, se puede acercar acá a nuestro es, es, es, escritorio de inscripciones que con toda seguridad este les puedan hacer un lugar. Nacio, ¿objetivos supongo, bueno, reactivar el turismo, captar turistas y qué más? Bueno, los objetivos eh, son muchos, analizar varios temas que preocupan interesa en el sector y te puedo mencionar lo que es la reactivación del turismo de congresos, es lo mismo que estamos viviendo, el turismo de congresos es un sector muy importante dentro de la actividad turística por el derrame, por las fuentes, fuentes de, de, de empleo que genera, eh, hotelería, transporte, audiovisuales, todo esto que tú estás viendo acá que por radio no lo podemos transmitir, un sector que... Eh, se veía al comienzo como de difícil de recuperación, pero hoy ya está en plena recuperación y lo hemos visto hace muy poco tiempo con el Congreso de la Unesco, que se celebró acá también en Punta del Este con más de mil personas. Temas como lo que son las eh, nuevas tecnologías en el turismo, las nuevas formas de alojamiento a través de bueno, plataformas digitales, temas de mucho debate y que, que estamos analizando, eh, el tema del turismo social y accesible, que también estará arriba de la mesa, y por supuesto, como tú mencionas, Karina, lo que fue el impacto de la crisis, la detección de las debilidades, eh, y analizar todos esos factores para, bueno, cómo seguimos eh, este proceso de reactivación que ya ha comenzado de una forma bien sólida. Jorge, Ignacio, te escucha. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuándo se decidió eh, la realización de, de estos eventos? Bueno, el proceso de postulación del Uruguay como país anfitrión eh, para recibir a, a esta comisión regional y las autoridades de eh, la Organización Mundial del Turismo se realizó el año pasado. Ese proceso de postulación tiene bueno un proceso valga la redundancia y luego quedó confirmado en la Asamblea General de, de la Organización Mundial de Turismo, celebrada en Madrid en enero pasado. La pregunta la viene... Vez... Sí, perdón. perdón. Sí, sí, no, adelante, disculpadme. No, no, te, te terminó de escuchar de, de seguir nomás, dale. No, a la vez, te comentaba, y le mm. comentaba a Karina, eh, bueno, yo soy de profesión abogado, mm. no de turismo, pero bueno, este esa inquietud profesional eh, en mi área eh, de asistir a congresos me llevó a empezar a elaborar la idea ya más de un año eh, de realizar un derecho un congreso de, de, de turismo y, y que tenga este parte jurídica porque el turismo tiene en nuestro país también una normativa bastante extensa eh, que es interesante debatirla. Eh, y así con un colega y amigo el doctor julio facal profesor de derecho de turismo de la universidad de la república comenzamos a gestar como te digo esta idea más hace más de un año Y cuando vimos que esto se confirmaba, Uruguay efectivamente sería el país anfitrión de la Comisión Regional, vimos que este era el escenario ideal para juntar a toda la a los operadores, a los referentes, a las, las personas que trabajan eh, con nosotros todos los días, al sector público y el sector privado. El turismo no puede concebirse eh, sin sin el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Y quisimos entonces, desde el Ministerio de Turismo, compartir, compartir estos días Eh, y tan importante es que el turismo de nuestro país, de la región y del mundo está viviendo en este caso en Uruguay, para que ellos también puedan de alguna manera ser parte de este evento tan importante. Hablabas del derecho vinculado a, al turismo y pienso yo que a esta altura es un tema imprescindible por todo lo que sucede con esta revolución que se genera en el turismo y en lo que tiene que ver con la conversación eh, comercialización online y cómo, por ejemplo, las agencias de viaje o las inmobiliarias, por ejemplo, quedan a mitad de camino, eh, de alguna forma, en una situación de, de puente, donde quien ofrece y quien contrata, eh, de alguna forma, evade la posibilidad de pasar por ese tipo de actividades, que en definitiva lo que hacen es darle garantía y seriedad a cualquier tipo de comercialización o transacción, ¿verdad? Por lo tanto... Eh, supongo que eh, lo que acabas de mencionar del derecho vinculado al turismo tiene más vigencia que nunca en esos tiempos, ¿coincidimos? 100% Jorge, acabas de mencionar dos temas de suma importancia. Yo no los quería marear, pero eh, tu pregunta me viene muy bien para agregar una actividad más. Eh, tan es así como como tú mencionas la incertidumbre, la falta de seguridad jurídica que se ha generado uh -huh. en el mundo con la pandemia, con distintos aspectos, Eh, obviamente con distintas legislaciones internas en cada en cada uno de los países, bueno, han llevado a que se provocan provoquen situaciones muy complicadas con toda esta pandemia. Fue así entonces que la Organización Mundial del Turismo comenzó a trabajar eh, ya hace más de un año con los distintos estados miembros, incluido Uruguay, en lo que se llama el Código Internacional de Protección al Turista. No lo habíamos hablado hasta acá, pero el viernes de 10 a 12 horas Bien. aquí mismo lo tienen Joy. Eh, se expondrán, y ahora paso a explicar muy brevemente, eh, los principios generales de este Código Internacional de Protección al Turismo elaborado por la Administración Mundial del Turismo conjuntamente con sus Estados Unidos. Eh, a fines del año pasado, eh, y luego de casi un año de trabajo, se llegó a un borrador definitivo que fue aprobado en la asamblea general, y hoy, eh, y hoy eh, ese código está listo. Es un código que desde el punto de vista jurídico, resulta de derecho indicativo, esto es no es vinculante, no es obligatorio para los países, pero sí los países pueden tomarlo para así, adaptarlo a su legislación interna en forma parcial o en forma total. No solo eso, sino que los operadores privados también pueden tomarse ese código, que son eh, un conjunto de principios y recomendaciones para proteger al turismo en tiempos de de emergencia, no solo de esta pandemia, sino en el futuro, ante cualquier emergencia, y de la y respecto de la protección eh, de los derechos eh, del turista como consumidor. Así que aprovecho la oportunidad para invitar también a ese seminario, viernes de 10 a 12 horas, que también es de eh, acceso gratuito. Bueno, es un respecto, tema... Sí. Perdón, perdón, sí, sí, no, eh, te corté. No quiero decirte, este antes que me olvide, que es un tema que que necesitamos este, darle continuidad y presencia en los medios de comunicación, porque en definitiva este toca a, a, a todos los oyentes de una manera u otra, porque en definitiva también, en la medida que el turismo dé garantías, el turismo va a... a mantenerse y va a crecer de manera mucho más sana y va a terminar beneficiando a todos porque, entre otras cosas, va a, a promover la posibilidad de crecimiento, de, de trabajo, de remuneración y de bienestar de cada una de las familias que en este caso puedan vivir en este país, ¿verdad? Entonces, eh, creo que estamos eh, frente a, a un tema que todos necesitamos concientizarnos colectivamente eh, para tratar de darle seriedad y garantía a una industria como el turismo que realmente para nuestro país es imprescindible. Totalmente de acuerdo, Jorge. Es un tema que habrá que seguir muy de cerca, a ver cómo es su, su evolución de ahora más. El viernes hay un panel de ministros que van a intercambiar ideas sobre este tema del de, código. Así que expectantes a lo que, a lo que ahí bueno dirán, y el bueno, Uruguay seguirá trabajando en ese sentido. Respecto a tu segunda pregunta uh -huh. de la comercialización electrónica, bueno, uh -huh. es un tema de muy sensible, de mucho debate, hay que explicarlo bien, en el Ministerio estamos, eh, de alguna manera, terminando de analizar el tema, se producen algunas situaciones eh, injustas que generan una competencia de leal, por cuanto hay quienes eh, alquilan, y ojo, aclaro bien, de forma habitual, de forma casi permanente, un inmueble para turismo, no estamos hablando de aquella persona que de pronto alquila su inmueble en Punta del Este por 15 días o un mes para pagar gastos comunes, no, estamos hablando de quien tiene un inmueble eh, y acceder un uso habitual para el alquiler como una a turistas, como una vivienda turística y bueno, y en ese sentido eso parece eh, este no ser una situación de equidad y de justicia con con los demás operadores que eh, tienen obligaciones de registro eh, y demás. Entonces es un tema que estamos analizando, va a ser un tema de debate seguramente bien interesante Congreso y bueno, después de eso seguiremos avanzando. Gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Gracias. ¿eh? Bien, Jorge, hablábamos con Ignacio Curbelo, director general de Secretaría. Nosotros vamos a seguir eh, recorriendo la ciudad y hacemos contacto en minutos. Dale, gracias. Chau, chau, Ardillo. Chau.